Al formulario se puede acceder desde eh, la página web eh, argentina.gov.ar barra subsidios, hay un cuadro que dice llenar el formulario este, o, o acceder al, al registro y, y se carga, o desde la aplicación Mi Argentina solo para usuarios validados y cuáles son los documentos que las personas tienen que tener este, para que la carga sea efectiva y completa, el último ejemplar del DNI de quien solicite el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, el, el, el ingreso económico que tenga este cada uno de los mayores, eh, por cualquier motivo causa, una dirección de correo electrónico a donde se van a producir después las notificaciones y de donde va a poder interactuar el ciudadano en las etapas ulteriores, Y la factura, la última, alguna factura de la, de la energía eléctrica del gas natural para tomar datos de la factura, puntualmente el, el número de servicio, el número de medidor, y este, si no es titular de servicio, quién es el titular de servicio.